and they are any yeah you need know.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 y sobre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 Zonikoa. A tu disfrute la frutería, cómeme cinco piezas al día, un par de peras rajas sandía, teremukul cool, kinoa y chía. Tutti frutti. Tutti <todos> frutti. Gabon tuti fruti maitiak Gabon <laughs> luiz sonikoa Aspaldi wesambarik Bye Gabon anez sonikoa Bye yes. <risa> Ai, aurtengo lehen programa alkarrekin Bai, Ai. aurtengo lehenengo programa alkarrekin Baina jarraituko dugu aurreko urteko sintoniarekin eta ma de jatatutifrutiak hildori e, jarraituz apur bat, ez? Bai, izan ere baldaketa txiki bat <risa> <risa> Ehin dugu, zeleen gure eskema mentalean bai? Samantha Hudson, jarri nahi genuen, ze zen ginen baklao quezi si, Biorke, mm, negiten du loke lezale del koño, ba Samantha ¿Cuánta Hansonex? Verdín Orida Una helada orida. superfina Dos que... Orida <risa> Bañas que York Eta, bueno Sigurros Jonsi Aveslaria Va, bueno Onekine gera Islandian geratu gara oriki, orida, orida, orida, orida Vai. Así que, ori Yango gara Gaur Jonsi Sigurrosen Aveslaria aves Yarekin Eta Berarekin Yango gara Vai eh, Ori eh, Luisa que se atendu El mondam E, jonsi zigurrozen abetlaria da, baina, e, horrez gain, nere bai, ditugu, bere ezagari ezaugarri olan... ez batzuk, ez? Bai, eta horretarako jarriko dugu bere abestiren bat, jarri bebezonikoa... Ba, soñu, sacón, hau entzuten ari gara, jonsi, entzuten ari gara, anezónicoa. Oso islandesa, ¿eh? Bai, esta... <risa> Eta esaten ari ginen, hori, ba, jonsiri buruz gauzabazu, txuke, azpimarratu nahi, nahi genuela. Lehena, ba, esango dugu, e, bueno, ba, bera, ba, kuriositate, ba, txuke, adibidez, mm -hmm. bere begi eskuinarekin ez duela ezer ikusten. Bakarrik, begi bat erabiltzen duela. Ah, bale, vale. bai. Baitu.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 Gero, zigur rosetatik aparte, beste abeslari batzuekin kolaboratu eh, eta bestu du, eh, Alex Somers ekin, mm -hmm. ez? Bai, nor da Alex Somers? <laughs> pues, Alex Somers bere aurreko bikotea da, eta honekin ba, esan nahi dugu, berak eh, publikoki oso biziblea da gehi dela eta kontatzen du oso mori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 Biorkeke geiten duen moduan Bueno, a ber, eta LGTBI Eskubideak zelan daudu Islandian? Bueno, ba Naik genuen hori lagun Islandiar bate Izatea, ba, ba Berari galdetzeko, baina Ez daukagu, hor e, duen interneten Bilatu dugu eta gauza hau ba bai Bueno, ba, garrean zituak Iruitu zaizkigu mm -hmm. Adibidezan esonikoa? Ba, dibidez, eh, lehen dakari bollera bat eh, Izandutela Islandian johana Sigurdarsdottir O son de esa ¿no? <risa> <risa> <risa> bueno. Europa, O sea, ¿es? no te hacen todo eso a raro Vaya bueno Tanique Europan O sea O sea, no te hacen Ves de la cara O la Lesbiana Exacto O sea, no te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 Eta, bueno, en Jarraituko dugu pelikulekin eta bertsio orijinalekin, ez? Bai, ze, videoclip hau eh dugu, baina bueno, ez dakigu zergatik, baina Jon Siri gustatzen saio pio pio bat banda sonorak egitea. Aha, uh -huh, eta dagor produksion banda sonora pilo bat egiten. Bai, nikuste hipoteka hipoteca badaukala eta ordaindu berduela <laughs> eta honekin ordaintzen duela. A ber, Pepe Sónica. Eh, Jari Mecedez eh, abestiren bat ahora de cómo entrenar a tu dragón te estoy, te estoy solapando un poco va la de cómo entrenar a tu dragón Eta, abesti gau entzuten dugunean, nik ez daukat ikusita, baina ez dut luizonikoari, bueno, barre bat ateratzen zaio gau entzuten duenean, ze pelikulari buruz ari gara? Bai, desdentau, komo <laughs> entrenatu, dragón? <laughs> bai, bueno, marrazki bizu duenak dira, humeekin ikusteko, baina niri ari e pelikula bezakiz erratik, baina pila pila bat gustatzen zait, super polita da, hori, egun batean hori zuen... A bestia oso politada, au, entzuten ere gana oran, super politada, no? Como vai. super Bai, eta película hola se da, bai. <risa> <risa> <risa> bueno, ba... Ba... Hori, a bestia hoa egin zuen, baina beste... Millaka, egin du pilli bat original. Eta... Or... Nahitugu batzuk onbendatu eta beste batzuk es Bai, hasiko gara por lo peor Hau, <laughs> <laughs> ez ikusi Oza, pelikula ban, Oza, pelikula eren banda sonora bat egin zuen We bot, ez zu e, Hau da, hemen agertzen da Matt Damon Familia baten guraso solteroa da Eta etxe batera biztera doa Bere bizemeela bekin eta etxea zo batean dago Eta, bueno, argumentoa Hau da Hau, ez da ikusi behar Baina sonora, sonora ondo, ez? Baina, pelicula sin más. Jonsi Ondo, pelicula atzarto. <risa> baina, baina digun eh, gomendatu pelicula bat, da, Boy Erased, edo, identidad borrada. Eta, bueno, no esa batua. Eta, ba... Hau da, familia eh, estatu batuar oso katoliko batean, ba, familiako semeak eh, gehia dela esaten du eta orduan pos pues, gura zuek bidaltzen diote como eh, sexoterapia sus enqueta zentru batera, ez eh, edo leku batera. Eta horre bueno, batean den guztia eta banda sonora, ba parte hartzen du. Bai, eta abestia, bueno, gustatu zaigo ordun, aporte ba, hau, ba erakusteko pelikulanen abestia jarriko dugu, deitzen da Revelation eta esaten du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 You're revolution our will And now As the wars come porém Este es nuestro brotezito, está el tuyo? Habre que decir. I've been away. Ba, ariari tiraiko diogu eta beste artista batekin jarraiteko dugu. Jonzi kolaborazio egin du ez, berarekin eta bazdakit e... Norizango da Norizango te Se da Se kolaborazio pille batekin ditu Adibidez, sales somerzekin Jon Powell e, Kajartan Holm Singfang Sing Baina, baina, baina, gaur geratuko gara atzetik entzutinen garenarekin. arekin Hau anonida, ez A ver, a ver, higo so, so good to me I can't describe God. The feeling oh it's real. You oh, eran anonisen. Bai, bai, bai, bai. Es que. Baina, pero es. Bai, es que hori bai. <risas> que hori beste tutti frutti beste madre hiking. Bueno, hemen agertzen da Mickey Blanco, eh, güey. Artista berria Baina, no nirekin egin du abestia Eta, bai Oso, hondo, egin... estailada egin, vale. <risa> <risa> Bueno, bagero jarriko dugu aien artean egin Duten abestia e, Izugarria da Baina lehen, bueno e, Pizkat gehi hau e, Itzeingo dugu horie Miki Blankori buruz Baina, senik ez dakin norden Miki Blanko Nik ez nuen ezagutzen, eh? Badehau egin prestatu arte Eta, bueno, bera, ke, bera Amerikar Estatu artista bat da, baina Lisboa ambizidaia urte oindala urte batzuk, bai, bai Bera burua queer, black eta gay moduan izendatzen du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 eta izan badugu erebai Miki Blanco, que es eh zuela eta izan zuela publikokik eh VIH positivoa zala, 2011 urtean berak basekien, baina bueno, publikoa egin zuen 2015ean, eta bueno, Nahiko Arro eta eh, elkarrizketa guztietan adierazten du, es, eh? bueno, Videoclipean ikuzezak egun moduan ere bai Como bere txean e, Erabiltze dituen medicamentuak Como, bueno, normalizatzen edo Bai, oso publiko kiesaten mm -hmm. hori Esizkutatzen, beti, vamos hori da, hori da Eta berari buruz igual Arreta gehiago, no? E... Bueno, duke maz nos ha llamado la atención, no? Bai Eta... Eta horregatik esan nahi genuen Eta, bueno, eh... Aukeratu duguna abestian, juntzirekin abestenduene abestian Oniburuz bebai egiten du bai. Bideoklipa bebai super gomendarria da bai. Osa jarri youtubeen, benetan, osa super ona da Eta bueno, bertso batzuk botako dugu abestia entzun baino lehen Bai, oniburuz egiten duena ez e, e, Zela nadirazi ubeiatze zaren ala ez Zagian famatu eizan da horrek mugatuko zaituene doez Eta bueno, bon, horriburuz bai. Botako duzen ez onikoa? Benga Black and Gay I wonder if they'll ever claim us. HIV? I got HIV. Can, Can I, still I still be famous? famous? Will I wait till I'm dead to give me credit? These thoughts run through my head. Entzungo dugu orain abestia. Carrion. John C. eta Miki Blanco. and gay I wonder if they'll ever claim us HIV I got HIV can I still be famous would well, they wait till I'm dead to give me credit these thoughts run through my head I try and debt them and just bless God instead I've been with the shit since 2012 my nigga made it out to personal hell my nigga JLo is sell I figure is life is but a gift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 me I got to win, yo, I got to fight for every little queer, every kid alone with fear, every kid that's dressing up and dressing out, just being them, seeing them or seeing them they spouting hate, this country blood was never really that fucking great, black imprisonment, genocide, the Indian immigrant, detention men, dope fiend, these kids again, my life